Van a ser las 9 de la mañana, voy a saludar a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo andas Buen día. Buen día, Juan Pablo, buen día a todo el equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, ¿qué hace Viste que esperabas que te saludara con es el... Es más golpeado que Farana. Qué hermosa mañana, ¿verdad? Esperabas esa... La odio, te digo. Odio la expresión, pero veo que eh, todo eh, el mundo... la verdad que sí. Pero bueno, bueno, ¿qué que... Cuando toca perder hay que apretar los dientes y seguir, dijo Chacho Couto. Dijo ...y Diego en la peor época... ...bueno, Boca le ganó a River ayer... ...esto que calculo que o sea. todo el mundo ya lo sabe... En, ...en el Monumental... ...y disparó esto... ...el Chacho dijo... ...¿cómo no va a impactar esta derrota? en eh, ...si estaba, se lo notaba golpeado... ...bueno, su primera derrota... ...lo que pasa es que también... ...golpea claro. la primera, ¿no? Sí, su primera derrota y con el peor equipo... ...que le podía tocar... ...que era Boca claro. en la propia cancha de River... Y bueno, un partido bastante chato, lo dijo el propio... ¿Vos decís? Ah, derriba. Sí. Pero sí, para mí no fue un partido donde una ida y vuelta, electrizante. Quizás esperaba otra cosa. Para mí, no, para bueno. mí superó las expectativas, mira para lo que te digo. ¿Vos decir que sí? Fue un partido entretenido, que tuvo momentos de buen fútbol, muchas situaciones. Sí. un sí. vaivén y, y también una polémica que nunca puede faltar, más vale. El penal, claro, el penal, el claro que... penal que, que le cometió Blanco a, a, a Martínez Cuerda fue, ¿no? Yo la verdad, yo, yo si soy de Boca, yo digo, pero vos sos idiota lo que estás haciendo porque le salió bien, porque no ha cobrado en el penal. Pero es una barbaridad lo que hace un defensor de sí, Boca, el sí. defensor de Boca. Es una barbaridad, primero porque se podría haber cobrado tranquilamente Herrera, no sé qué le pasó, o al VAR, no sé qué le pasó. Sobre todo al VAR, eh, es, es comprensible que el árbitro sí, por ahí... Pero te pare... Lo que pasa es que la pelota está en juego. Hay un empujón en el área, es penal. O sea, es, es falta. Se puede cobrar sí, por el área. Sí, por ahí al, la, al árbitro se le puede pasar. Más, te digo, cuando no había VAR, es, ese tipo de jugadas... Está, es eh, Como la que, no como que pasó minutos antes con Salas y irto Costa, lo mismo. Salas lo empuja a Ayrton Costa para poder este, este sí, cabecear. cabecear. Que ahí sí. sí cobraron falta, pero esta vez no. No. Igual es una barbaridad faltando dos minutos ganando uno a cero, en un partido donde te lo podían empatar tranquilamente. Eh, hagas esa, esa chiquinada, la verdad se sí, sí. llamó la atención. Pero bueno, eso lo arreglaremos nosotros en casa. Claro, totalmente. ¿Eh? Bueno, la cosa es que, qué sé yo, ya está, listo. Se perdió y hay que hay que, este, que apretar los dientes y seguir no no queda otra. Igual River tampoco tiene un jugador que se destaque. Nah. Boca sí lo tiene, Boca sí lo tiene, lo tiene a paredes que... Eh, antes de, de, de, de meter la segunda pelota para Merentiel, ya había metido un par de pelotas sí, de, sí. punzantes y lindas, y la verdad que interesante y distintas, River no lo tiene a eso, River va para adelante y bueno, si sale, sale, y bueno, ¿qué, qué ya está, eh, se perdió. No no, no, no, hay, no hay que seguir dando vueltas, ya está. Más no vale. Que... El fútbol te da revancha siempre, así que, será para la próxima. Eh, bueno, les cuento rápido antes de que llegue nuestro compañero este, Gustavo Silvestre me me que me dando llegue, una vuelta sí. por algunos lugares puntuales después de la este, de la inundación en Santa Rosa, estoy precisamente en este momento en la laguna Don Tomás. Eh, pueden haber pueden ver ahí un videito y una foto que sacamos recién. El agua está, eh, o sea, la laguna está hasta el tope, ¿no? Si llueve un poquito más, no le entra más agua a esta, a esta laguna. Uh. Eh, están trabajando la gente de la municipalidad, hay camiones dando vuelta, camionetas dando vuelta por este lugar, tratando de hacer pero, todo lo posible de sacar un poco de agua para enviar a otros cuencos, pero, pero todos el, los cuencos... el Maurito, no sé si lo qué es lo que hay algún problema con el bombeo del agua o, o, o cuál es el inconveniente. No, no, no, yo veo que hay dos bombas que están funcionando normalmente. Mhm. Uh -huh. Eh, en este momento hay algunos camiones que están tirando tierra en algunos lugares puntuales para poder este también hacer lugar y de, de desviar un poco el agua, pero eh, el cuenco mayor de la laguna tiene muchísima agua, pero vos te parás en una orilla y el agua te llega hasta los pies, es, está hasta el tope, o sea, si si, ten, si tiene que entrar un poco más de agua en este lugar ya no entra, claro eh, tienen que derivarlo a otros lados pero vos mirás para el cuenco muy cercano a lo que es o debería ser el mega estadio también está hasta las manos. Claro, eh, eh, que recordemos fue el problema, uno de los problemas principales del viernes fue justamente que la ciudad no desagotaba porque la laguna estaba a tope. En ese es momento se, se dio a entender que el bombeo no estaba siendo el que debería porque había un corte de luz que impedía el funcionamiento de alguna bomba. eso se... Claro, puede ser, puede ser. En este momento Pero... no, están trabajando... Mira, hay un, estoy contando, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete eh, mangueras naranjas, mangueras de, de, de un grosor importante, sacando agua del cuenco mayor enviando al cuenco del norte. O sea están están desviando agua en este momento claro en la, en, la, en la laguna don Tomás. hay cuatro o cinco camiones y una camioneta de la municipalidad de Santa Rosa yo estoy tratando de llegar hasta el lugar estoy ahí como llegando a la, la isla de los niños y esto está ocurriendo a la altura de, de la cruz en la, en la laguna ahí entre la cruz y el y el, y el, y el, y el náutico el club náutico y estoy mirando desde acá la cantidad de, de, de ...de mangueras naranjas que hay como para desviar el agua... ...o sea, eso está ocurriendo ahora... ...puede que en el momento de la lluvia o de la tormenta... ...alguna máquina o alguna bomba no estaría funcionando... ...ahora están funcionando... funcionando ...la cosa es que la, la, la laguna no da más de agua... ...y está lloviendo en este momento, está llovinando... Eh, ...hay compro, hay probabilidad de lluvia durante el día de hoy y mañana... ...hasta un rato lo contabas... ...por lo menos hasta mañana a la tarde... ...y la verdad que uno mira el cielo y dice... Eh, qué va a pasar con el agua si sigue lloviendo en Santa Rosa. Ni te digo ya las familia que se inundaron en varios barrios de la ciudad donde nos vamos a dar una vuelta en un ratito. Por eso es que cada vez que pasa esto, eh, uno mira con miedo, con, con perplexidad. Todo esto porque no sabe, no sabe para dónde va a derivar el agua de Santa Rosa, que es el único lugar donde este, debería llegar el agua de lluvia en Santa Rosa en la, la laguna está hasta el tope y la verdad que si la tienen que que eh, tienen que sacar agua bueno están haciendo lo posible para para hacerlo de eh, con estas bombas es lo único que les queda así que bueno bien. nos vamos a quedar un ratito acá mientras ustedes hacen la columna de, de Gustavo para contarles un poquito más hay mucho trabajo que se está haciendo en este momento en la en la laguna de Don tomás y en un ratito se, lo, se los cuento bien. Dale, Maurito nos reencontramos cuando haya más información como no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores desde la Laguna Don Tomás contándonos eh, la actualidad después de la tormenta del viernes y en medio de esta otra precipitación que no es tan violenta pero que sigue sumando agua.